d e m a n them a rush, me. Just、yes, way for pretty boy, I want to love me. I need them love, b e s I need them love. Show them you, me sweet and me sexy. You will m e t h m miss me ever ready. I'm n t going to be a little shy in my name. My want to feel me lover. I want to feel me friend. Till the very end, till the very En directo desde XFM, momento para las efemérides de la música. e Semanas t a s se cumplen 23 años desde que Mariah Carey consiguió el número uno en la lista de singles en los Estados Unidos con esta canción que se llama My All. Con este tema se posicionó como el artista con más sencillos número uno en dicha lista. Tal día como hoy, en el 97, I Wanna Be the Only One Eternal consiguen el número uno en la lista de singles en el Reino Unido durante una semana. También fue un 25 de mayo, pero en el 96, cuando un renacido George Michael conseguía el número uno en la lista de álbumes en el Reino Unido con su disco Older, que estuvo tres semanas en lo más alto de la lista, además de 35 en el top 10 y 116 semanas en total. <ríe> y esto que voy a poner ahora, ¿os suena de algo, amigos? ¡Me dejé en mí, yo no más! Y es que mientras tanto en España, hoy hace 20 años, eran número uno en ventas las Ketchup con su éxito mundial a s e r g que estuvo 12 semanas consecutivas como la canción más vendida en nuestro país, co colocando más de 7 millones de copias en todo el mundo. <risa> Junto con la Macarena han sido las canciones españolas más exitosas a nivel mundial de todos los tiempos. ¿eh? <risa> Ole, ole. <risa> y como con la noticia ya es suficiente, nos vamos a quedar, si os parece, con George Michael, que no vendió tanto como las Ketchup, pero nos reconfortó el alma con este bálsamo. Jesus to a Child. s momento para escuchar con los oídos y con el corazón. more to say. バカバイラーラタスカイバイラーリバイラーリトマリトマー ダメだよ。 Su tarjeta de presentación de un personaje al que no olvidaremos jamás: p a u d o n é s árabe de palo. Esto es su gran canción, La Flaca. Bueno, La Flaca va a sonar en un ratito. <risa> <is killing me risa> still believe. Still believe. Y además también nos va a visitar. Oh, oh, sí, yo prefiero llamarle como se empezó llamando: q u e s t e r en Strendavi. <risa> マーソン、マーソン、マーソン、ン、マー a ン、マーソン、マーソン、マーソン、マー a ン、マーソン、マ n ソン、マー t ン、マーソン、マーソン、マーソン、マーソン、マーソン、マーソン、マーソン、マーソン、マーソン、マーソン、マーソン、マーソン、マーソン、マーソン、マーソン、s ーソン、マーソン、マーソン、マーソン、マーソン、マ c ソン、 momento para agarrarte al volante con fuerza y cantar esa canción que tanto te gusta de b o n n i e Tyler. s i e 7 y media de la tarde, serán las seis y media en Canarias. No sabes la cantidad de buena música y de sorpresas que te esperan en unos minutitos aquí en el show de la tarde. Esto es Play Kiss. Esto es Kiss.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 Baby! se le apareció ángel cristo porque si no el nombre hubiera sido de tragar e el s e h o m b r e de danza y el sister y de grandes canciones de la historia del pop como por ejemplo esta que se llama sign your name Si alcanzamos las 8, las 7 de la tarde. ¡Ay, qué bien! ¡Qué bien, eh! ¿Verdad que sí, amigos? Ya en la recta final del programa, acompañándote a casa después del trabajo. O a lo mejor te vas a trabajar ahora. Si estás haciendo lo que estés haciendo, bienvenido, bienvenida. Esto es Flaky's. e Hoy es el día del orgullo friki y hemos querido saber. ¿De qué te declaras friki o fan loco y sobre todo que nos cuentes el porqué? Tenemos a Juan Carlos desde Elche. Buenas tardes, Ricky hola, equipo. Hola,、pues、yo、hola. me declaro friki ¿Sí? de los llaveros.、Ah. De las llaves. Hay aquí un mazo. Siempre que voy por l a c a l l e siempre que vuelvo a casa, siempre、ah. me traigo alguno. Hola, mi nombre es Juan Carlos. Vivo en San Vicente del Sur, Barcelona.、Sí. Y yo soy s ú p e r f r i k i De las series de Benny Hill. Buah, no puedo, me parto cuando le veo. Es que solo con ver la cara que pone.、Sí. Buah, es una pasada, me encanta. Hola, buenas tardes, o y a n a de Málaga. Mira, pues yo me siento、mmm, la mujer más triqui、mmm, del señor de los anillos. Porque el día de cuando nos fuimos a casa, tenemos la alianza del anillo del señor del anillo. Si no, mi marido no se ponía ningún otro anillo. Y me gasté una pasta de los dos anillitos. Y nada, somos friki del Señor de los Anillos. <risa> vale, venga, buenas tardes. Chao, chao. Hola a todos. Pues yo me declaro fan, como no podía ser de otra manera, de los 80.、Ah. Del cine, de la música, de los cómics, de todo lo que pudimos disfrutar en aquella época. Por tanto, también soy fan, fan loco, friki, como no, de Play k e y s En este programa, Ricky, me alegro que e s t é s de vuelta. Un abrazo. Gracias, hombre. Yo soy un friki de vosotros. Por supuesto que sí. Y os voy a mandar ahora tres temazos que vais a alucinar. Mira, b i t t e r Sweet Symphony de The Birth, la Dolce Vita del queridísimo Ryan Paris. Y ya suena la grana l i c i a k e y s con este delicado tema que se llama No o n e Esto es p l y s Where lights and music come. I love this m a d e i n the d o l c e o u Peter? Nobody else than you. あ。 son de ver grandes canciones tienen en su haber incluyendo esta bueno sabes que falta un mes te estás preguntando falta un mes para q u é pues para que sea 25 de junio y q u é pasa el 25 de junio bueno pues que kiss fm te presenta en valencia el mayor el mayor tributo jamás dedicado a mecano Queda un mes y no vas a ser tú quien se lo pierda, ¿verdad? En Madrid lo han visto más de 140.000 personas. Un espectáculo estupendo para que te lleves a la mujer a los críos, para que te lleves al marido a los críos y podáis disfrutar de las canciones de Mecano en vivo, en nuevas versiones tocadas en directo. Esto va a ser espectacular. Sí, Kiss FM te ha organizado este tributo a Mecano. Con el patrocinio de Ibudol de Ken Farma, Kiss FM, 20 años. Con la mejor música. Bueno, y ahora nos vamos. y nos vamos, nos teletransportamos hasta la ciudad de los Naranjos, de la Giralda, del Puente de Triana, del Archivo de Indias, de la Torre del Oro y, por supuesto, del Teatro de la Maestranza. ¡Nos vamos hasta Sevilla! Ahí está nuestra amiga Espe, que este verano va a llevar unos auriculares fantásticos con los amigos de Energy System que le estamos regalando ahora mismo. Y a los sevillanos y sevillanas, un abrazo y un beso bien fuerte. 100.3 en la FM. Bueno, Y mañana, si los dioses quieren, repetimos, ¿eh? A las 5:4 en Canarias, te espero aquí en Kiss FM. Mi nombre, Ricky García. Un placer. Ahora te quedas con la mejor música del mundo: la de Kiss. Hasta mañana.